Bienvenidos a. En realidad, bienvenidos porque son todos varones. Ahí me imagino s í porque me llamó Laura el otro día y dice: Se viene el festival, eh. Yo le dije a Laura: Ya estamos programando, me llamó David, viene Daniel e c h e v e r r y viene también el g a t a Rascoita, viene、eh, Guillermo Richerhaut. f í j e s e siempre digo:、ahí. Sí, sí, está sí, bien. Sí. Bienvenidos muchachos, ¿cómo andan? Buen día, s e o c ó m o andan? Ya trabajando,、bien. ¿una semana especial o no? Sí, sí. esta semana es la, el, el, el tramo final, así que. que... Terminar de organizar, terminar de ajustar todas las cosas que estuvimos pensando durante todo este mes en la organización y, y nada, ponernos a, a esperar que, venga, que vengan los compañeros a hacer su, su trabajo de teatro. Y quería hacer la d c l a r a c i ó n que sí, que somos todos varones, somos muy puntuales también porque somos teatreros. Muy bien. Y hay chicas trabajando con nosotros, gracias a Dios, porque si no sería esto inviable. Pero, ¿Cómo es? Recién nos preguntaba de fuera de chistes: ¿Estepa río o estepario? Eh, eh, salió como estepario inicialmente y después jugar con la palabra del río también, por esta cuestión de que.、Eh, jugar con, con la idea de la Patagonia, de la estepa, pero también de que estamos en, en, en, el, en el fin del cauce del río negro y es un poco como un, nuestro espacio donde vamos a recibir a la, a la gente y a los grupos este, de otros lugares de la Patagonia. O sea que en realidad es como cada uno lo quiera leer. Ajá.、Uh -huh. Y el, y el festival de integración, ¿dónde se gesta? ¿Dónde nació? ¿Se producían intercambios? s v e n í a n elencos? Iban... ¿Quién fue el que puso un poco la semilla de esta situación regional? Y a ¿Qué? ver, inicialmente en realidad la, la propuesta, p u e esta es una propuesta que acerca inicialmente el representante del Instituto Nacional de Teatro en Río Negro,、uh -huh. que junto con los otros re representantes de las provincias de La Pampa y Neuquén, Entiendo l año creo que que el año pasado estuvieron como como formulando esta propuesta, y la característica de este evento es que a su vez se repite en las capitales de provincia s de La Pampa y de Neuquén,、eh, así como acá en Viena, en Río Negro. Entonces e、eh, se s repite la programación. así ¿Ah, sí? Es decir, claro, el, toda esta misma por eso se plantea como Festival de Integración Regional. Son grupos de las tres provincias que van、eh, girando como en esos tres este,、eh, eventos que son. No diría que son clonados porque no son iguales, porque cada localidad le dio su propia impronta.、Eh, eh, n o、eh, Bueno, pero básicamente ese es el, el planteo. Y de ahí surge la propuesta y, y se suma gente, en principio convocada gente, digamos, de, de acá de la localidad ligada a la, a la actividad teatral.、Uh -huh. Y después los organismos que se han sumado d i g a m o s aportar recursos y a nivel organizativo y todo. Eh, es un festival que tiene obviamente obras para que、eh, aquellos que están escuchando puedan observar y también va a haber capacitaciones、eh, que se van a estar dando. Si、sí, la programación del, del festival es, en, o en principio, el, el núcleo、eh, fundamental de, de, de estos e s tres i v a l e estos s t festivales que se van a repetir, como decía Guillermo recién, en las capitales de las provincias, que son los digamos los, este, lo, los referentes de, de esta integración,、uh -huh. son. Ese, ese programa son las dos obras de Neuquén, dos obras de Río Negro y dos obras de、eh, la, Pampa. la Pampa que fueron seleccionadas en sus respectivos festivales provinciales.、Claro. La, la, el, el programa o la idea es que este festival se replique cada año con sus, este, con sus este, seleccionados de cada provincia. O sea、sí. que siempre va a haber seis obras que van a digamos, conformar el festival en cuanto a espectáculos que se va a ver. A su vez, como decía también Guillermo antes, en cada, en cada lugar se, va, se generó una, una comisión organizadora, si se quiere llamar así, con estas tres patas que, a, que, aparez, que estaba contando recién Guillermo, que e r a la de los teatrales locales, la de la subsecretaría de cultura de la provincia y la subsecretaría de cultura de la municipalidad, en este caso la de, de Vilma. e Entonces, cada uno, nosotros le hemos dado un, una manera. Para、Ajá. empezar a pensar de una forma local, que en este caso va a empezar el jueves, nosotros vamos a empezar el jueves con un taller, dos talleres: un, un seminario de clown y un seminario de entrenamiento actoral, que empieza el jueves. Va, eso va, se va, a repetir, va a repetirse el viernes y va a terminar el viernes, y después, ya el mismo viernes a la noche, empieza lo que son los espectáculos.、Ajá. Y se va a sumar al, al pro, a la programación de espectáculos un, un espectáculo para niños. Que lo va a solventar, digamos, la misma comisión con lo, con lo que se recaude durante el festival, para que haya un espectáculo este, infantil el domingo por la tarde con un espectáculo que se llama Circo Imprevisto, que son de,、eh, también del grupo,、eh, que se llama Imprevisto de, sí, sí, sí. del Bolsón, de Bolsón. Eso completaría, digamos, la,、uh -huh. la programación.、Sí. O sea que en cuanto a espectáculos, son siete espectáculos que se presentan en tres días arrancando. Con el primero el viernes a la noche, con un pequeño acto de apertura este, junto con el público. Este, y arrancamos con Desbarrancadas, obra que capaz que alguno de la audiencia ya vio, porque por suerte vinieron una vez a Vietnam ya.、Uh -huh. eh, y quedó, va, por lo que sabíamos, quedó un montón de gente con ganas de verla y, y es un éxito. Ex、sí, espectáculo excelente.、Bueno. gente que también es de acá, á ¿no? la, sí, la conoce por la vida v i n a a、sí, ¿no?、Eso. Exacto. Y era una buena oportunidad para. Darle la bienvenida a ellos, hacer como la apertura, invitar a la gente. Es un espectáculo que convoca a un público bastante muy amplio,、Bien. está muy bueno. Son un montón de actores y actrices en escena. Está bárbaro para arrancar el viernes a las 9. v e r e s a las 9, el Centro Municipal de Cultura. Exacto. Ahí, ahí se abre el festival, digamos, formalmente y, y con, una, con esta obra que he contado a Guille. Y hay otras particularidades que tiene, que tiene este festival o este encuentro. Bueno,、mm. nos gusta más llamarlo más encuentro. ¿Qué festival? Que es festival, porque acá no, no, no hay más. Porque la son encuentros que usan mucho, capacitaciones, e x a c t a m e n t e También se sumó la idea de hacer un coloquio sobre teatro regional, que lo va a ser coordinado por el Foro Permanente por la Identidad y la Cultura de la, de la Patagonia, que tiene su sigla FOPICA, FOPIPA, que es un, un, un foro que hace año s que está trabajando y discutiendo o reflexionando sobre la identidad patagónica. Que estaba conformado por, por, por este, integrantes de las dos universidades, Comagüe y de Río Negro. Que seguramente no hay, ¿no? Identidad patagónica, porque así como se habla de la identidad patagónica en la música, imagino que en el teatro también. ¿No? ¿No sabemos? Entonces, ya, ¿no? Es, es una e z una pregunta, la la cuestión, cuestión, yo, yo, lo, ¿no? que e s u t á sucediendo, es una cosa que está sucediendo. e n t o n c e s también está bueno para también reflexionar y, y charlar entre todos los que estamos dedicados. Dedicados al, al, al casal teatral, un poco dónde estamos parados, cuáles son las características, si es que hubiera alguna en común que nos, que nos aglutina,、eh, cuáles son las estéticas que se están trabajando de, en las diferentes provincias. Cuáles son digamos, los circuitos que también se pueden abrir para, para que esto empiece a crecer y que esto también de, de, de encontrarse con los pares y, y charlar, che, mirá, en dónde estás vos, cuál es t á un poco también la realidad de las otras provincias,、eh, también, por qué no, la posibilidad de que, de que surjan este, posibilidades de, de, de giras, por llamarlo así,、okay. o、bueno, ver un poco, estar con las anteritas paradas y ver qué va sucediendo. ¿no? Está bueno ir viendo todo eso. Hay lugar para, digo, pensaba, lo veo al gato acá, en, en incorporar al adolescente teatral. o digo por el galpoñando, n el coneseando. No, porque siempre estás trabajando con el galpoñando, n por eso me a c u e r d o acá. Le tenía la pinta de, <risa> de joven. <risa>、no. me, me parece, ¿no? Teniendo en cuenta esto que están contando ustedes, capaz que también se puede, no ahora, pero en un futuro también, esa pata que se ha abierto de, de esa apertura adolescente teatral. Sí, sí, ojalá que se vayan dando. Eh, eh. Cualquier cosa que se dé, ya sea para que podamos hacer teatro con cierta holgura y organización,、eh, y que podamos incorporar sobre todo a, a los pibes más que recién empiezan con el, con, el, con el oficio y con el arte, digamos, genial. El tema es que siempre estamos, con,、eh, estamos dependiendo, entre comillas, de que por ahí surjan ideas que. Efectivamente lleguen a, esas, a esos deseos, a cumplir esos deseos que todo, todos tenemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, salió de la idea de tres representantes del INTE que formularon un proyecto, lo llevaron al instituto, el instituto se los aprobó、Bien. y después ellos hicieron los convenios correspondientes con cada una de las organizaciones locales y bueno, se genera toda una, una red de trabajo que es, digamos, la forma un poco más interesante que uno puede tener para trabajar y, y, y que estas cosas sucedan. Porque no es tan tampoco, no es fácil, es cierto que no es fácil generar de repente encuentros, eso, siempre sale dinero, siempre sale claro, esfuerzo,、no、siempre. es así.、Sí. Eh, no nos no, no podemos, podemos, o sea, deseo s todo, s hay que ir, justamente lo que decía también eh, David: eh, estas posibilidades de que podamos encontrarnos, discutir, saber nuestras realidades, es también una manera de organizarnos. Claro. Entonces, si en tanto y cuanto esas cosas sucedan, esos encuentros sucedan, capaz que nos vamos a poder organizar con más facilidad y p o d a m o s llevar adelante molando otras cosas que, que deseamos, pero t o d a v í a están en ese plano, en el deseo. Sí, también el hecho de que no habíamos laburado juntos en un festival tampoco lleva. a limar las presas a poquito y a ir como viendo de qué manera laburar para que todo salga más fluido y si el año que viene hay otro, decir che, bueno, este año lo que nos faltó el año pasado,、claro. empezar como a. Sí, esta, esta es una primera experiencia, digamos, de, con este planteo, ¿no?、Eh, que que en, en cada lugar, como decíamos, va a tener su característica este, y nosotros queríamos imprimirle esta, esta cuestión como de encuentro, en este caso acá en v i e t m a Y por esto acti estas actividades complementarias, incluso mantener algún espacio de charla también en alguna cena que le llamamos como una especie de, de sobremesa teatral. Yeah, yeah,、eh, la idea、yeah. es como bueno, preguntarnos a, a ver d ó n e estamos, dónde <risas> queremos ir, qué yo, ¿no? ese, ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, que está el antecedente del año pasado del etcétera, del encuentro、sí. de teatreros de la comarca, de alguna manera nosotros.、Eh, Entendemos que esto, este, la organización de este festival o de este encuentro nos va a permitir también como volver a convocar a gente que estuvo ligada a esa actividad, juntar unos mangos para hacer un fondito que después、eh, podamos usar,、eh, si se da este año de nuevo, en la organización de un, nuevo, etcétera, de un nuevo encuentro de la comarca. Y como que estas actividades sirven para eso, para como. como Sirven de alguna manera como una especie de fondo de reinversión, ¿viste? en todo sentido, no solamente en cuanto a, a dinero, sino a nivel de la energía que uno pone en esas actividades. Está、uh -huh. bueno entenderlas como, como espacio de multiplicación de nuevas cosas. ¿no? Sí, también que se valore el trabajo de ustedes, que es de teatro. Y que, que también se, se empiece a, a valorar como un trabajo más que tiene su esfuerzo, lleva su tiempo y eso también tiene que ser reconocido. ¿no? Este, ¿Cómo n o va a ser la, la remuneración? Digamos,、eh, ¿Se d i g a m o s va a cobrar a, a, a entradas? ¿Hay espectáculos que sí? í espectáculos que no? Se, se cobra una entrada que es de un valor muy popular, de 50 pesos.、Eh, o sea que esto permite que. No sí, sé si todo、ir. el mundo, pero, pero la gran mayoría que, que le interesa puede ir. Y de todas maneras,、eh, en las funciones del centro cultural, ya que tiene una capacidad bastante grande de casi 500 espectadores, lo que sí tomamos、eh, la decisión ahí de, con la comisión organizadora, en conjunto con la gente del municipio y, y todo,、eh, es de reservar、eh, una buena cantidad, que es una porción de más o menos la mitad de la capacidad de la sala. Para trabajar con instituciones, organismos, escuelas、Bien. o demás, para gente que por ahí、eh, está un poquito alejada de, de poder pagar una entrada y bueno, y que tenga la posibilidad de,、uh -huh. de ir si tiene ganas, que esté la posibilidad. O sea, no dejar a nadie afuera.、Eh, así que bueno Veo acá, el viernes entonces arranca Desbarrancadas. De Luis Beltrán,、exacto. 21 horas y es también la apertura. ¿no? Un poco lo, lo toman así, ahí sí, van, me imagino la bienvenida. Acá estamos, está r a d c a n d o Aunque ya, como dijo Daniel, desde el día jueves van a estar laburando.、Sí. e l、sí, día el sábado a las 15 horas y a las 17, ensayo ruso del bolsón.、Sí. Espacio alternativo, ¿qué es? ¿Dónde? Es una casita. Ah, h Porque、Mirá. es una obra que、sí. no está hecha para teatro, para, es decir, para una sala de teatro, de teatro sino que la hacen en, el, en un ambiente de una casa. ¿Ya ¿Y a e s t á l a casa seleccionada? Sí, sí, sí. sí, sí supuesto. El, el, la, la casa es en, en Gallardo. 349 Ahí está, mira, sí, ¿Mm? sí Pero no vayan otro día Otro día no, porque e g p e n l u e r t a Es simplemente para No, que... hoy no.、Eh, hoy no, no, no, se h ocupado <risa>、eh, La sentada r va a ser en, en todos los casos se van a empezar a vender una hora antes En cada una de las salas donde esté d e terminado día、sí, en el hotel En esa、eh, tiene la particularidad de como es una casa Van a haber poquitos、Muy、lugares Claro Porque por la、sí. disposición, casi que los propios que quieran asistir de las otras provincias van a ocupar el casi e espacio, ¿no?、Mm, no en este caso, porque、ah, como ellos ya vienen de, de claro, como ya han participado l、ah, a Pampa, el de la claro, Pampa, Pampa e s el segundo y se viene el, el, el de la Pampa, 15 15 y la, y, ahí está, ahí, se la obra.、Ah, ahí está, entonces, le, va, le vamos a pedir que dejen el lugar para la gente de acá, no, local, el que, para el público que van a ser igual, de todas maneras, esto, los compañeros de ensayo ruso van a hacer dos funciones. Uno a las 3 de la tarde, otro a las 5 de la tarde. Pero de todas formas, creo que van a ser 30, 30, 35,、sí, sí. como mucho, bueno, espectadores, porque es una casa de familia, o sea,、uh -huh. este, este, este cupo es súper limitado. Vayan、bien. temprano, hagan fotos, los habitantes de la función. ¿no? El Centro Municipal de Cultura a e Río Acá recupera la acción el sábado a las 20 horas, con Tropel, que viene de Nauquem.、Sí, exacto, ¿Mm? sí, que es un espectáculo de danza o teatro danza. Súper interesante. Bien.、Eh, claro, uno acá ve distintas variantes. Es, digamos, ¿no? Eso es una c a r a c t e La í s t i c a concreta. Sí, Todas las obras tienen, caso, tienen cosa, un planteo、claro. totalmente distinto. No, no bueno, van a encontrar dos materiales iguales para nada. Hay de todo, hay de todo tipo de teatro. Eh, ¿Hay lugar para el humor también? ¿Hay u n teatro de humor? r va a v、no, Sí, bien, de、no. Barranclás. De, barra、ah, de Barranclás es una comedia. Mirá, la Edad de la Ciruela tiene algo de, bien, de humor no, también que le cierra. Sábado 20 horas, Tropel, que viene de Neuquén, Centro Municipal de Cultura. 21 a 30 en el Teatro del t u b o、eh, l a b y r i n t u s Labirintus,、eh. l a b y r i n t u s Labirintus、sí. de Santa Rosa, 21 a 30. Y después, ya la acción del día domingo,、uh -huh. 15 horas, el gran circo del imprevisto o el gran circo del previsto de l b o l s o n a que es lo que c o n t a b a n u s t Es d e el s espectáculo infantil. Ese horario infantil, 15 horas. Exacto. Domingo a la tarde, si está lindo, es bárbaro para ir con la, toda la familia. Así es. Y a las 19 horas, en el Teatro del Tubo, el Dragón de Fuego de Santa Rosa. Y 21 horas la e da de la ciruela, que es un poco el cierre, entiendo yo también.、Uh -huh. Se abre en el Centro Cultural, se cierra en el Centro Municipal de Cultura,、sí. en este caso con el elenco de Neuquén ahí cerrando. ¿Eh? Eh, ese es el programa que para aquellos que quieran disfrutar. Tenemos cosas、sí. para mencionar. Ver, Varios tal... de estos grupos son grupos de hace muchos años que vienen trabajando.、Eh, el Grupo Araca Labarda es un grupo emblemático de Neuquén, tiene muchísimos años de trabajo. Este, Y de experiencia, el grupo de La Pampa también, con el Dragón de Fuego. Eh, eh, bueno, ni hablar también de desbarrancadas de del grupo Libres, con gente que viene l a b u r a n d o hace de Beltrán, que hace, hace muchísimos años también. Entonces, también es como una manera de.、Eh, de nuevo, volver, volver a esta idea de, bueno, mirarnos los grupos, la gente que está ligada a la actividad teatral acá en la región. En la región hablamos de la Nor Patagonia, ¿no?、Uh -huh. En estas tres provincias. Eh, y que seguramente tenemos muchas cosas en común y otras tantas diferencias porque sí, es、también. un territorio que es muy grande a la vez ¿no? y con geografías geografía muy distintas. Así que, bueno,、okay. es como una oportunidad. Entonces,、eh, ¿lugar para algún taller? ¿Alguien que está escuchando tiene algún l u Sí,、espacio? eso e s t á b a ver, comentando, Rusia. Pura un poquito de cupo、sí. en lo que es el taller de clown y comedia física que、Mirá. va a dar Guido Arena. No son muchos cupos, así que invitamos a acercarse al Centro Municipal de Cultura y se está escribiendo en、eh, particular para este taller, dado que el, el taller de entrenamiento actual. ¿Tiene costo? A, tiene un costo de 150 pesos Bien, por persona.、Claro. Creemos que es un costo más que accesible、Bien. para una capacitación y con, con estos referentes tan importantes. Así que los invitamos a acercarse al Centro Municipal de Cultura para, para inscribirse en, en el seminario de, de clown y comedia física.、Eh, Taller e s y capacitaciones también en el Centro Municipal de Cultura sí, se concentran.、Sí. Ahí va a ser. Y、Pero、en e s e horario, siempre matinario, a la tarde, a la siesta. Jueves、ah. y viernes、eh, por la tarde, bien, de bien, 17 20 a 20. Ahí está.、Vas. Los dos días. Los dos días. Bueno,、eh, para los que quieran comprar la entrada. Una hora antes, ya lo dijo Daniel ahí, para que、sí. se acerquen es la、sí. forma de organizarse. ¿Dónde、decir? se puede encontrar el cronograma? Pueden encontrarlo en Facebook, tenemos una página oficial que es Teatro Estepario,、eh, Festival de Integración Regional, pueden meterse ahí y si no, tenemos un perfil también de Facebook que es Estepar Río. También ahí subimos、eh, toda la programación, o nos pueden escribir al correo electrónico festivalesteparioviedma.com i l y ahí le pasamos la, la información. Y si no lo buscan, Daniel Chiverri, Ana p i s c o v i n a r o r í、sí, g e z Ana r d r g u e z a n o d r g u e z Ana o d r u e z s n a r o d r u e z Ana r d r í、sí, e n a r o u e n a o d r í、sí, g e a n Rodríguez, n a o d r í、sí, g e z Ana r o d u e z a r d e z Ana r o n t í、sí, g u Ana o Ana r e A, de Gonzalo, ¿a partir de ella van a estar disponibles los v o l a n t i t o s con la programación,、Bien. así que si nos ven en la calle, ahí también vamos a e s t a r Y nosotros sí, lo vamos a estar、problema. reiterando acá. La verdad, que me parece muy bueno que, que se vayan dando estos espacios. ¿eh? Y además, bueno, en este caso, nuevamente ya se lo he dicho por mensajito a quien no está acá, Seba, felicitarlos por Dios eterno, s porque la verdad. Muchas gracias. Muy gracias. bueno, dijo acá el columnista que tenemos. Que los martes v i e n e que v a a haber una otra oportunidad para aquel que se quedó con ganas de verlo. Sí, sí, ah, ah de eso, este, el 18,、si, si、o、no, eh, si、En、no. el marco de lo que también es esto de pensar y soñar con un teatro del tubo con otras butacas, t o creo que están con eso, ¿no? Exactamente, que si da, si da para que sí, dale,、eh, hagamos un、estamos. chivito, ¿Sí? En los días, el, ¿qué vendría a ser? 15, 16, 16, 16, 17, 18. La otra semana, la, otra, será, semana. la otra semana. Estábamos pensando hacer、eh, un, una, una, una mini maratón de teatral、eh, y musical. Y vamos a tener el viernes a la noche、eh, Joya García con Nito Ibáñez,、Bien. que va a hacer su espectáculo Nijota de tango.、Sí. Eh, con canciones nuevas, básicamente. El, el,、sí, el sábado a la tarde. Van a estar Soraya Furfaro y Angela Cuellar con su espectáculo de Bruja y Princesa. Para y chicos. Para chicos ¿eh? Y el domingo a las 21, creo, o a las 20, no me acuerdo. A las 20. Bueno, desconfirmamos. d e s c o n f i r m a m o Pero el domingo 18 vamos a estar otra vez con Días Eternos. Las, tres, las tres, este,、eh, los tres espectáculos, vamos a hacerlo con, el, con la idea de que、eh, las entradas, toda la, la, la, la recaudación sea para. poder、eh, terminar de, de concretar las gradas y las butacas en el teatro. Así, Así que lo s que se van a encontrar los espectadores que quieran colaborar、eh, en ir a vernos, se van a encontrar con, un, con entradas de distintos precios. Está bien. Está. <risa> este, y que cada uno hace, haga el aporte que considere que, considere que, puede, que puede. Y, que, y todo que... eso va a estar destinado ahí a, a terminar. Este, el, la inversión para, para toda la estructura de gradas que nos va a permitir ponerlas. Las butacas, que está ahí, ahí está. La、sí. otra semana, alguno se s pasa n y sí. charlamos sí. Sí, bien sí, y contamos. Y paso mitad, contamos y para y aquellos contamos que entiendan、bien. por qué ahora el teatro va a tener esas gradas, todo que tiene、Totalmente. que ver con algo que ocurrió: el cambio de butaca en el Cinegama, de la n i ó n para、correcto. acá, todo así、Totalmente. que eso va a ser después. Por ahora, esta invitación de este fin de semana, viernes, sábado y domingo, este, para disfrutar. Y bueno, bienvenido sea esta posibilidad que tenemos. Nuevamente de teatro, que por suerte este año viene, la verdad, muy sorprendente.、Sí, sí. Y todavía está, hay muy faltan e s t r e n o acá de la comarca. De claro.、Propio. Así que.、Sí. Y esperemos que podamos.、Eh, este... Replicar el e 17 de este año sí. también. Sí, qué lindo. Que, que fue、eso. ver todos los teatros ahí sí, con, sí. con actividad. Ocurrió sin querer, v i e o hace un par de fines de semana, estaban todos los teatros abiertos con actividad, estuvo muy sí, bueno. En un fin de semana、sí. hubo cuatro horas, sí, sí, casi simultáneamente. El... Así que la verdad que. Es... De lujo. con、sí. sí. mucha gente. con que... mucha gente, eso también. con entrada agotada, con que Eso es muy lindo también. Gracias nuevamente. Gracias a v o s o s Acá uno me、gracias. pide que reitere los nombres. Dice que reitere a los nombres. Bueno, David González, Guillermo Reyes, <ríe> Daniel e c h e v e r r í Gastón Arrascoita, parte de los que están haciendo la organización de esto que se va a vivir este fin de semana acá, con muy buen teatro. Viernes, sábado y domingo, vamos a estar reiterando a lo largo de la semana cómo se va a dar este Festival de Integración Regional. Gracias por venir. Muchas gracias, gracias a ustedes.